Buenas tardes a todos y a todas. Estáis aquí en Radio Cuca, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Empieza aquí Libertad, programa que emite todos los domingos... Eh, siempre siempre de 8 a 9 de la tarde y luego pues como sabéis cuando podemos eh, lo grabamos en este caso si lo estáis escuchando a estas horas de domingo pues habéis tenido suerte de, de sentirnos en directo si no de todas maneras nos vais a seguir escuchando en nuestro horario habitual y bueno pues aquí empieza al mismo tiempo la programación en directo de, de Radio Cuca de esta radio libre de domingo por la tarde un domingo muy, muy veraneo como podéis imaginar Como lleva siendo habitual en estos últimos meses, eh, seguimos con esta ronda de entrevistas a colectivos y grupos que están trabajando desde lo político y lo social aquí en Asturias. Eh, tenemos hoy con nosotros a un par de compañeros de la recién creada Asamblea de Parados y Precarios de, de Oviedo, que en un par de minutitos pues, nos van a contar un poco eh, su lucha, eh, la situación eh, actual aquí en, en Asturias y en Oviedo con respecto a este tema. Ya sabéis que, Entrevistamos también hace unos meses a otra asociación de paraos, en este caso la del, la del Valle del Lalón, y bueno, pues es lógico y normal que estén surgiendo en todo el territorio asturiano eh, iniciativas de este tipo. Así que en un par de minutos os animamos a, a escucharnos, os animamos evidentemente que os quedéis eh, con nosotros y con nosotras toda la tarde, escuchando una radio que merece la pena, a pesar de, de que seguro que tenéis muchas cosas que hacer. Y bueno, pues como decíamos, tenemos aquí a un par de compañeros de la Asamblea de Parados y Precarios, Paradas y Precarias de, de Oviedo. Y bueno, lo primero, buenas tardes y gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias a ti. Eh, buenas tardes, gracias Camacho. Gracias. Y bueno, pues eh, como hemos comentado al comienzo, pues eh, no es nada nuevo la situación eh, de... el mundo del trabajo a día de hoy en, en Asturias, en la ciudad de Oviedo también. Y bueno, pues dentro de las iniciativas que para luchar contra esto está está habiendo, eh, surge esta, esta asamblea. Bueno, pues el, como sabéis, desde el programa siempre nos gusta más hacer un coloquio que, que una entrevista al uso. Pero bueno, para que la gente que nos esté escuchando se sitúe un poco, es eh, lo primero, eh, ¿cuánto tiempo lleva funcionando la asamblea? ¿De dónde surge? Un poco así, una primera presentación, vamos. Eh, bueno, la asamblea en concreto de la de, la de aquí de UBIU pues eh, llevará furrulando cosas de un mes, tampoco mucho más Nace un puguñín con la inercia de una asamblea ya creada en, por compañeros en sesión y, y bueno, nace un puguiñín como espacio de encuentro entre gente que tiene problemáticas asamilladas en cuanto al tema del desempleo y la precariedad laboral y ese es el, nuestro punto de trabajo ¿no? el crear un espacio... Digamos, de momento, a Falla pantamar Pantamara a hacer propuestas y, y tal, porque entendíamos que hasta este momento no había nada existente en ese aspecto. De momento, como hemos comentado, es una asamblea de reciente creación, ¿no? Exactamente, sí. Y, bueno, pues, eh, en principio, ¿bajo qué presupuesto se trabajan? ¿Cuáles son eh, los objetivos, o sea, pues tanto a medio como un poco más a largo plazo que se tienen? Porque no es únicamente una cuestión de denuncia ¿no? de la situación. Es un poco de ir más allá y de crear sí. tejido tejido social, ¿no? Tejido político, Exactamente. al final. ¿Un, ¿Un poco bajo qué bases? Eh, bueno, como por ejemplo... Eh ...quisimos plasmar en, en el primer material que hicimos... ...que se trataba de un tríptico bastante sencillo... ...giraría todo en, en base a, a cuatro puntos... ...que sería un poquitín tejer, eh, como decía el compañero... ...tejer redes eh, y espacios de, de debate... ...de puesta en común de ideas, de, de nuevas alternativas... ...y que sería, sería pues bueno, eh, queríamos centrar un poquitín... ...en, en, en eh, campañas de, de información y denuncias... ...sería más típico crear redes de solidaridad... Eh, Al mayor el parado necesita esas redes. Eh, también eh, queremos que sea un espacio también para la autoformación de, de las personas que estamos en paro en a muchos niveles. E incluso, ¿por qué no plantearnos fórmulas de, de autoempleo para pa ahí una salida a ese, a ese problema del paro? Digamos un poco también rompiendo con, con un, uno de los un par de los tópicos más habituales ¿no? del mundo de los parados. que es por una parte el el parado que no encuentra trabajo porque no lo busca y porque no tiene interés de, de hacerlo y luego el del, el del aislamiento no de los parados ¿no? en, en un mundo además pues en concreto unas tuyas con, con una importancia muy grande del trabajador fabril uh -huh. del el trabajador de la gran empresa e incluso del funcionario no el del trabajador de del sindicato amarillo no que hace hace lo que le manda pues iba a decir villa pero bueno poner el nombre que queráis y más ahora que está a punto de fenecer, afortunadamente, eh, pues es un poco, ¿no?, es cambiar el rol social, ¿no?, de este parado, ¿cómo, cómo pensáis acerca de ello? O, Hombre, sí. Yo, sí que hay verdad que hay una problemática que mucha gente encierralo en casa, y cuando, yo creo que la gente muchas veces cuando hacemos campañas de información yo es bastante receptivo al tema de, de la creación de una asamblea de parados y precarios, porque, bueno, como comentábamos en antes, tampoco ya que hubiesen creado en ese aspecto, y entiende mucha gente... Son casos aislados, pero al final daste cuenta que tiene un denominador común que ya que la gente encierra muchas veces esa, esa indignación en, en casa. ¿No creen, no creen que haya la asistencia de, de plataformas ya creadas para pa poder poner en común esa, esa indignación para buscar eh, alternativas. En este caso, bueno, pues la, la, digamos que la, la actitud normal del, del parado y la de ir a buscar trabajo, pero también. Eh, en viendo cómo está la situación También podríamos eh, poner un punto de encuentro Para buscar alternativas también laborales, Aparte bueno de, de, de denunciar evidentemente Que fai falta También articular pues eso En un espacio de alcuentro Para poder buscar alternativas Pues ya bien sea desde el punto de vista De cooperativas de, de, de autodefensa de la, Del precariado de, Bueno al fin y al cabo sí el, el nuestro en foto vaya Y de momento, ¿cómo está siendo la, la respuesta a nivel de calle, a la propaganda, a las actividades que estéis eh, realizando hasta ahora? Bueno, hasta el momento solo salimos un día a, a lo que ya la calle a repartir esta propaganda y la verdad que, que fue positiva. Eh, fuimos a, a los dos centros de, de, de empleo público, al, vamos, a lo que conocemos por polinem, eh, el pasado lunes, primer de mes, y bueno, repartimos unos 500 trípticos de estos y la gente fue bastante receptiva eh, no solamente los que nosotros buscábamos para dar el papel había gente que se arrimaba eh, con curiosidad a mirar qué hielo que estábamos repartiendo y, y bueno, veías los que, que no, lo, no, no estaban todos tirados a la vuelta de la esquina vamos, que la gente los miró y, fue y marchó leyéndolos y parecía que tenían buena acogida sí Sí, bueno, porque además eh, que no hay que eh, quedarnos, digamos, de, de lado el hecho de que De que, de que a la gente que llama la atención precisamente La, la propuesta ya de momento de, de una red ya solidaria Ante Paraos creada por Paraos y Paráes mm. y, y que está, digamos, haciendo trabajo Por sacarles castañas del fuego a ellos mismos Porque bueno, vemos que la inoperancia De, de los partidos políticos mayoritarios Y de los sindicatos eh, pactistas mayoritarios también De comisiones UGT eh, No van a hacer nada por nosotros Entonces bueno, ese tipo de iniciativas Eh, ...creas de los propios parados, los propios interesados... Eh, ...tienen una acogida bastante buena ante la sociedad. Uh -huh. Y veis eh, un poco realmente esa posibilidad de, de partir de una base tan, tan amplia... ¿no? De, ...de desmovilización social, de pasotismo... ...y luego quizá algo también que se está extendiendo un poco... ...que es el hecho de llevamos varios años de crisis... ...se han hecho varias huelgas generales... Con, ...con un interés desigual, ¿no?... ...pero sin embargo seguimos jodidos... ...y de hecho estamos viendo que semana tras semana... ...Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros... ...nos están machacando y encima que nos están riendo... nosotros en la cara, que mm -hmm. es lo peor... ...lo peor es la humillación de... ...en plan, o sea, te estamos jodiendo y encima te lo decimos... Ve realmente que estas pequeñas cosas... ...pues lo del autoempleo, que es una buena... Um, ...iniciativa, la autoformación... ...que realmente se pueda crear ese tejido social... Yo personalmente creo que, que la propia dinámica del escoces llevará nos precisamente a que haya iniciativas populares eh, de autodefensa o de digamos de iniciativas populares pures de, de de desarrollar actividades. Yo, yo creo que lleve un, una situación solo de, de simple supervivencia, un instinto de supervivencia, no? Cuando ves que, que como bien dices en el Consejo de Ministros eh, el camino que están agarrando y otro a los parados y al los... al pueblo, digamos, en, a la clase obrera llévanos a pensar que, que las únicas propuestas que tenemos son las creadas por, nos, por nosotros mismos no podemos esperar y luego, pues si queréis vamos a hablar así de una serie de, de cuestiones que, cuestiones que a, que a lo mejor pueden ser incluso terminológicas, ¿no? pero que, que estamos viendo cómo, cómo ese engaño no venido desde, desde arriba pues a veces lo, lo asumimos nosotros también lo primero es, es precisamente sobre este tema, sobre el tema del, del autoempleo ¿no? que no se nos deja de machacar eh, con el tema de la, del, del tema este de los emprendedores, ¿no? De que a día de hoy que no trabajes porque no quiere, que la gente tiene que buscarse la vida, que las salidas sea al extranjero muchas veces son deseadas, y es una aventura, mm. como si la gente se fuera dejándolo todo porque porque se, se quisiera ir de Erasmus como hace unos años, ¿no? Entonces un poco qué diferencia haríais entre entre esta Esta dinámica de, de la potencialización del, del, del ser emprendedor, ¿no? De convertirse en un empresario al, al, al autoempleo, ¿no? Que para mí tiene un concepto quizá más social, ¿no? O es algo que tiene que ser necesariamente comunitario, inmerso en la, en la sociedad eh, en la cual se cree esa iniciativa, ¿no? Para mí, ¿eh? No sé cómo lo, lo veis vosotros o, o cómo lo queréis plantear, ¿no? De cara al exterior. Hombre, es un tema que... que por, la, por el poco tiempo que llevamos reuniéndonos todavía no tenemos de, de, muy desarrollado, pero que está saliendo en las asambleas, eh, eh, porque claro, y inevitable, como como comentes llegarás a, a plantear esos dudas. Eh, una de las cosas que estamos hablando, por ejemplo, en la última asamblea que tuvimos, fue precisamente eso, cómo enfocar eso y, y todo este tema de desenfoque de que, nos, que nos intenten, o esa perspectiva que nos intenten instalar en nosotros mismos, ¿no? Y, Y, y sí, claro, nosotros eh, desde el primer momento sí que una de las cosas que tenemos bastante, bastante claro Y es que, que, hombre, que, que cualquier cosa, cual, cualquier iniciativa de este tipo que, que saquemos al antre, Tendrá que, que tener mucho en, en, en consideración en qué tipo de sociedad se inserta En qué, qué tipo de, de estructuras y relaciones entre nosotros queremos crear, ¿no? Y, Está claro que no vamos a crear nosotros una, una o potenciar una, una fórmula de, de trabajo asalariado y que, que se que se sustente en explotar a otras personas o que o en, o en el medio, los recursos naturales. Eh, y un en conectar el, la problemática del desempleo y la precariedad con con otras, con otras problemáticas y otros asuntos que, que nos roden y, y, y entre todo ello, pues a, a ver si sirve de, de catalizador esta... esta situación tan grave que estamos viviendo y bueno empezar a crear alternativas bueno por poner un caso comentando el tema de ya de la asamblea de parados los compañeros que están trabajando en Xi'ion ellos tienen un, un propio campo de tierras que ya están entamando ya experimentar un poquillo con ese tema de del autoempleo desde el punto de vista de, de la agricultura y y bueno para que está están empezando a aparecer ideas bastante interesantes de, de tramayu en común y Y bueno, al fin y al cabo y eso, su, con el tiempo, porque evidentemente las asambleas dan para muchas ideas y para muchas cosas, están eh, planteándose pues, desde otro tipo de cooperativas, no, no solo porque tienen, tienen por qué ser de la agricultura, también desde el punto de vista de, de, de reciclar productos o de... bueno, y un campo bastante guapo para pa explorar y que efectivamente salen ideas ...a medida que van apareciendo asambleas, ...va sumándose gente, bien con sus ideas... ...van con su, con las propuestas... Eh, ...bastante clares... ...lo que pasa es que estamos en ese punto de... ...de avance y de sumar... ...de sumar eh, gente, vaya... Y bueno, ahora que lo comentabas, el tema de... ...en este caso la asamblea de, de Gijón, ¿no?... ...la posibilidad de, de... cultivar tierra aquí en... ...en Oviedo... ...luego también está el tema de que a nivel individual... Sí que es verdad que se nota que, que mucha mucha gente, por lo menos en esta ciudad, está volviendo a utilizar pues tierras que eran de los vuelos uh -huh. eh, o que tenían los PAS por ahí. Eh, se están intentando pues eh, utilizar algún prado que está inutilizado en el en el en la propia en la propia ciudad. Y es algo que bueno, como os comenté, el programa este se escucha mayoritariamente en Asturias, pero no solo. Y quizá pues yo que sé se me ocurre que alguien en Madrid O sea, va a chocarle seguro. Aunque sí que es verdad que en, que en otro tipo de ciudades, por ejemplo, las m, experiencias de huertos ocupados en la ciudad de Barcelona tienen mucho tiempo, un, una historia de mucho tiempo atrás. En Burgos existen experiencias también de, de huertos ocupados de forma comunitaria. En Granada también hay alguna experiencia que quizás es una manera, pues como comentabas tú antes, de, de relacionar por una parte el hecho de que te tienes que ganar la vida con una vuelta quizá a unas formas de vida más... Eso, más eso, más comunitarias, más apegadas a lo, a lo que debería ser la, la vida, básicamente, ¿no? Que es a, a ganarte la vida con con, eh, con las cosas cotidianas, ¿no? Con lo que te da la tierra y, y más en el caso de Asturias, ¿no? Con una problemática medioambiental pues bastante amplia, ¿no? Hombre, en el caso de, del cultivo de la tierra, bueno, también aparecerán evidentemente según vaya avanzando el nivel de proveza que desgraciadamente yo... pienso que, que que si caso darse pues aparecerán más iniciativas por lo menos de autoconsumo después explorará se si supongo otro, otro tipo de historias como puede ser cooperativas o tal pero de momento iniciativas en ese sen están apareciendo y bastantes y un caso claro eh, ya que ya tanta manda aparecer en el debate político porque por sorpresa descubrí que que en el Ayuntamiento de Carreño ya están queriendo meter mano al asunto de, ah, de la ciudad de vacaciones de Perlora. Ah, también, sí, Por sí. iniciativa, bueno, evidentemente este tipo de iniciativas no van a venir de los partidos eh, mayoritarios, está claro, ¿no? Tiene que ser por mediación de otros partidos que, bueno, todos más o menos conocemos, ¿no? Y ya están tomando a parecer propuestas pues de, de hacer uso de ese campo de vacaciones de Perlora que estaba en desuso desde Eva muchísimo tiempo, <risa> Pero desde un punto de vista, como tú comentabas, Camacho, desde un punto de vista más social, de sostenibilidad ambiental, de, de incluso de, de punto de vista ecológico, que fue a través de petición, no sé en qué quedará de ello, pero bueno, por lo menos a mí sorprendióme de compromiso por Carreño. Y un y un caso que, bueno, supongo que como es, y entamarán a aparecer, porque lle de, de normal y de que teman a aparecer temas estos. Sí, y no lle solo tampoco, a lo mejor, por, por una situación económica, lle... son diferentes situaciones que, que al final todo desemboquen en el mismo en el mismo punto que ya que y si el, el, el aprovechar de ahí un uso mayor, mejor incluso un solar que, que lo vemos en medio de un barrio eh, algo que la gente puede ver como un solar lleno de, de maleza de tal como si pueda dar la vuelta y hacer un, un espacio de de encuentro un, un huerto colectivo de que que, se, que empieza a producir algo bueno para la gente que ya como pueden ser a lo mejor unos eh, unos vegetales eh, ecológicos eh, un punto de eso de encuentro de, de empezar a relacionarse de otra manera con, con el espacio y con el barrio o sea son mm, por diferentes razones eh, muchas personas van a acabar están acabando ya lo estamos viendo que es porque están saliendo muchas iniciativas de este están acabando ya en, en ese tipo de en ese tipo de historias y más también eh, en el caso de esta ciudad que en los últimos 15 años ...sufrió un, de un proceso de desarrollismo espectacular, ¿no? Está saliendo de más estos días el, el suizo que tiene este Calatrava por el tema del, del palacio que lleva su, su nombre... ...que aparte de, de degradar una zona de la ciudad y, y convertirla en, en comercio, acabando además quizá con uno de los símbolos, independiente de que fuera negativo o positivo... De, de, una, de una época de Ovidó como era el antiguo Carlos Tartiere uh -huh. Que puede ser positivo o negativo Pero sí que digamos Que esa, esa búsqueda que se, se tenía Con el edificio del Calatrava de, de, Como de imagen de ciudad Ya existía Con otro tipo de, de edificio Como los campos de fútbol Pero es que además Se convierte en una zona Solamente se centra en el consumo Además es un edificio que tapa caerse <risa> además ni siquiera es útil para lo que es y, y bueno pues eh, también he, hablando con, con mucha gente de pues que se acuerda de, de pues de barrios que ahora mismo están completamente edificados como es el caso de la corredoria como es el caso de la Florida como puede ser el caso de Les Campes eh, zonas que hasta hace 15 años había, había gente con baques había Había praos que, que daban producción, pues eso se, se, se machacó, se machacó completamente. Y sí que es cierto que hay como una especie de, de retorno, Quizá como comentabas tú al principio, ¿no? Por, por necesidad, ¿no? Pero quizás también es una forma de volver a repensar la ciudad. Sí, bueno, en el caso est nuestro tocará, claro. O sea, evidentemente ya ves veces O sea, plantóse un nivel que estaba eh, Sofitado en un tema de, de especulación urbanística. Que, que ya se escosó ese camino, esa vía escosó, ya no hay donde construir, eh, muchos pisos vacíos y ese sistema, yo sé que, que, que no tiene que no tiene salida ninguna, ¿no? entonces en el caso que dices tú, evidentemente volverá, espero, supongo a que aparecen aparecen iniciativas de este de este tipo. Bueno, al final también pisa un pocoñín, con lo que lleven formes de vida. O la, nuestra estructura laboral en concreto, bueno, ¿no? que ya era basada también mucho en, el, en el, la ganadería y en el campo, ¿no? Y no es casual que precisamente tamemos a ver menos vaques y más pisos. No, no, porque bueno, y es verdad, ¿no? Eso bien, quizás había sabía que tirarse un poquillo más atrás el tratado de Maastricht, ¿no? Como que marcaban de qué manera teníamos que, que mecer a los vaques que cómo teníamos que producir carbón, cómo sí. teníamos que... ...que pescar en el mar... ...como teníamos que tal... ...que eso al final va recortando... ...digamos, eh, los nuestros puntos de riqueza... ...que teníamos como pueblo... ...los nuestros recursos... ...y tenemos que repensarnos... ...si en tamara ha dado una vuelta de tuerca... ...y ya tirase más a lo que es el tema de la construcción... ...y depender más de la construcción... ...y una yo una visión un poquillín personal... ¿no? ...que no lleve casual... ...que cerraran talleres... ...que, que cerraran eh, explotaciones eh, ganaderas, ...que... Que, que pescadores tuvieran que vender eh, su, su forma de vida porque nos venía marcado desde Europa. Entonces, claro, la búsqueda de alternativas llevónos al pelotazo. Bueno, llevónos o no. lleváronos digamos, del gañote al pelotazo. Porque, bueno, por decisiones políticas ahora mismo tenemos una estructura totalmente destruida de, de nuestro tejido industrial mm. y, y tal. Y una, una percepción personal, vaya, en ese aspecto. Y luego, eh, volviendo quizás a, a cuestiones más eh, terminológicas y demás, también una cuestión, eh, pues hemos estado hablando, como hemos comentado al principio, pues de, del concepto de autoempleo, de, de en qué queremos basar nuestra forma de ganarnos la asistencia siempre que se pueda, ¿no? O siempre que nos dejen, más bien. Porque yo creo que seríamos capaces si nos dejaren solos. En realidad, si tuviéramos un poco más de autonomía como, como individuos y como, como colectividad, seguramente, o sea... lo otro día en la asamblea por ejemplo yo creo que hay gente que sabe hacer de todo claro y una de las riquezas que, que es lo triste de todo no No, pero en es verdad que... y una de las riquezas si lo vemos desde el punto de vista perdona sí, sí, no, una no, puntualización sí, una más sí. que también lleve una manera de, de y el punto fuerte que tiene eh, una asamblea de parados y parades que que lle que lle un por la propia naturaleza del, del problema ahí siente que que como tú bien dices sabe hacer de todo ahí siente que lle abogado que lle Eh, que tiene graduada social, que que hay enfermero, que hay tal, y eso a, ayuda a, a la retroalimentación del propio, del propio, de la propia asamblea, y danse pues cuestiones de solidaridad como la, la, la asesoría laboral eh, de Baldre para desempleados y para precarios. ¿Por qué? Porque hay una hay abogados, hay Eh, ...hay graduados sociales... ...hay gente que tiene que relaciones así laborales, etcétera... ...que tiene los conocimientos para echar una mano... ...y ayudar a otros parados que están en la misma situación que ellos... ...o sea, quiero decir... ...que ahí está uno de los puntos fuertes de la propia asamblea... La, ...la diversidad de gente, por la propia naturaleza del problema... ...que hay gente de todo tipo, de toda clase, de toda edad... ...que tiene muchísimos puntos de vista... que ...pero que está, que está la misma... ...o sea, hay, la propia riqueza, digamos... Y luego, como asamblea de parados y precarios... Quería comentaros pues, un par de, de cosinas no a ver qué opinión tenéis sobre ello, ¿no? Que son precisamente sobre estas dos últimas palabras, ¿no? Una, el concepto de parado, que muchas veces, eh, sobre todo en estos últimos años, cuando, cuando el nivel de desempleo es tan alto, se, no sé si recordáis cuando todavía no había crisis, en la época del ladrillo, en la época en la que se hacían grandes eventos, que sí que era minoritario, pero existía un determinado discurso tendente a hablar de las condiciones del trabajo, ¿no? Es decir, estamos en una tasa de paro, pues en su momento yo creo que a nivel de Estado español llegó de ser del 7, del 8, que para lo que es España es bajo, mmm, teniendo en cuenta las, los índices de paro de la época de los años 80 y demás. Y sí que se empezaba a hablar de eso, de no era lo importante estar trabajando, sino un poco las condiciones, pues el tema de las ETTs, de, de, la, de, los, de la seguridad en el trabajo, de la conciliación de la vida laboral, los temas de dependencia y los cuidados... ...de la incorporación de la mujer al trabajo... ...y de lo que se consideraba trabajo en casa... ...y lo que no, etcétera, etcétera... ...llegó la crisis y todos esos discursos... ...desaparecieron casi por completo... ...incluso dentro del, de los propios... ...movimientos sociales, muchas veces, ¿no? Y hemos vuelto a coger un discurso... ...que es el de la socialdemocracia... ...que es el de la apología del trabajo... ...por encima de todo, o sea, parece que ahora... ...hoy lo que quiere la gente, ya trabajar... ...y no sé qué pensáis de eso, ¿no? Porque para mí lo importante, personalmente... ...no es el trabajo que tienes... Bueno, es importante tenerlo para empezar, porque no te queda otra en esta vida que, que estar currando para poder sacar perres ¿no? Por lo menos hasta que no cambie todo esto. Pero, pero es más importante aún, una vez tienes trabajo, las condiciones. Porque hemos visto que las, las últimas reformas laborales, eh, el discurso común que llevan políticos y empresarios, va tendente a eso. No tanto a que haya paro, que siempre se va a quedar un reducto de bolsa de paro como, como manera de, de meter miedo a la gente que sí que esté trabajando. ...pero eso, a unas condiciones completamente eh, lamentables, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué opinión tenéis de eso? Y, y bueno, sobre todo más eh, aquí, en un mundo en el que se, se añora el, el mundo del subsidio... ...y se añora el mundo del, del trabajo ocho horas en la administración o, o ocho horas donde diga el SOMA. Hombre, yo creo que, que en ese sentido tenemos claro que sí, que, que, que tiene razón, que... que... ...y bastante peligroso a eh, donde te intenten llevar... ...el, el lenguaje, las palabras no son neutrales, ¿no? Siempre intenten dar un, un significado y es bastante peligroso... ...en ese sentido donde a qué espacio nos quieren llevar... ...con, con todo este tema de, del enfoque del paro y, y la precariedad. Creemos que que el, el alto nivel de paro que, que carecemos ahora mismo... ...no es sino una, una estrategia, una forma que tienen eh, de extender el miedo Tienen no sé, en un estado de shock eh, después de... ...de que estamos quedándonos en la calle sin, sin poder pagar eh, letras que teníamos pendientes... ...a lo mejor una hipoteca, eh, sin poder pagar o seguir viviendo al ritmo que, que nos habían marcado hasta ahora. En ese sentido, eh, el facenos eh, temblar ante la imposibilidad de acceder a un, a un, a un trabajo... ...que antes a lo mejor eh, aceptábamos a regañadientes... Pues que, que, ...que ahora corramos, ¿no? que nos tiramos a por cualquier cosa... ...y siente que tiene una, eh, por circunstancias X, eh, viose, viose con, el, con la soga al cuello... ...y ahora mismo pues están en condiciones de aceptar cualquier cosa... Sin, ...sin un alto nivel de desempleo la precariedad no podría no puede existir... ...nadie, si tú tienes eh, la garantía de que dejes un trabajo... ...y en pocos días o un par de semanas vas a encontrar otro trabajo similar... ...en mejores condiciones... Eh, Pues, pues no podría existir esa precariedad nadie cogería los trabajos los trabajos basura vamos y por lo menos como yo no bueno en ese aspecto nada está todo dicho la verdad es que ya, ya sí y él... Eh, la propia inercia que está agarrando pues en las políticas actuales que yo creo que que lo podrán disfrazar un poquitín o pintarlo como quieran pero, pero al final es lo que lleven ya eso a a primero mm, llevar a, llegar a un punto En el que la, la cifra del paro sea lo suficientemente grande para luego de replantearse otra vez todo, eh, todos los puestos de trabajo existentes, que serán, digamos, que el camino que llevará muy seguramente sea la de la, la, la precariedad absoluta. Mm, lleve, lleve, lleve, o sea, al, al final, lo que se pretende es mano de obra barata. yo creo que es el resumen de todo y, esto y móvil y móvil y móvil bueno movilidad píntenlo como un poquitín de de tal pero evidentemente la, la, llegar llevar al punto a los obreros a tal punto de que como bien decía Iván... que acepten cualquier o aceptemos cualquier cosa eso es inadmisible pero en verdad y evidentemente la, la, el trabajo que está siguiendo los que tienen intereses en ello verdaderamente que no son evidentemente los los propios trabajadores son los que están detrás de, de grandes empresas que pues evidentemente pues, eh, ven al trabajador como una, como una mercadería más. Si yo puedo sacar materia prima más barata, pues evidentemente los mismos beneficios subirán. Y el tratamiento que están haciendo con, con la mano de obra, o sea, con nosotros, con los trabajadores y ese, y ese tratamiento, en ese contexto hay que meter al, al, al parado y a la parada. Y luego la otra cuestión va relacionada con la otra parte del nombre de propio de la Asamblea, que es cómo definiréis vosotros a un precario o una precaria. Bueno, y es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Un precario y una persona que se mueve en, en trabajos y una persona que no conoció el... el trabajo fijo indefinido de estos contratos que parecían o que al menos muchas veces teníamos la sensación de que eran era para toda la vida, era la, la colocación que decían, ¿no? tú agarrabas un trabajo y ya estabas ya ya colocado ya para, eso, claro, para pa toda la vida parecía que era Hostia. ya tenía solucionada la vida, la gente por lo menos así lo veía, ¿no? La, nosotros, la, la gente que nacimos ya pues a lo mejor yo soy del 85 y es que eso ya no forma parte de mi mundo el, el pensar en eso, son trabajos de Con suerte a lo mejor pues de temporada para dos meses, con tres meses que y, y date con un canto los dientes. Muchas veces estás haciendo contratos con et de de diez, eh, bueno sabemos y de, horas. De, horas. Y de horas incluso sí. eso no llega ni el día muchas veces es, es, es, eso y la precariedad el tener eso o, o estar contratado por una TT, o tener no sé cuántos pagadores al año y, y, y o sea pocos o sea realmente o sea muchos en el sentido de, de que son varios pero pero no todos los que necesitaríamos <risa> para poder vivir mi... <risa> A llegar un poquitín... Además hay una cuestión que yo creo que precariedad y, pa y paro van, son dos términos que van garradinos de la mano. Porque el, el, la precariedad tiene detrás el, la voz de diciendo... ...cuidado que igual que puede ser que vayas al paro. Y, y, el, y el parado tiene que ver que mucho de, de, la, de la circunstancia que nos lleva a tener esta cifra de parados... ...y es precisamente los trabajos en precario. Es decir... Eh, Para Cario, en un hombre que ta, o una mujer que está trabajando 60 horas semanales cuando un contrato del él dice que tiene que trabajar 40 y está trabajando 20, 60 y está cotizando 20 está, eh, y está cotizando 20 con sí, suerte. Sí, con suerte. <risa> y, si, y si cobras es 20 horas de más que hecha, eh, puedo darles gracias también. Bueno, y es triste, bueno, puedo darles gracias esto mm, que estoy diciendo. Ya claro. sabéis por dónde quiero ir, ¿no? Sí, no, no, pero ahí es verdad, metieronnos mucho en. Eh, Instálense en los términos, ¿no? Se nos lleva muchas veces, adoptamos la, la terminología del enemigo, como decía una, una persona que, que yo conozco que utiliza mucho esa expresión, la terminología del enemigo, decíamos que eh, no era raro ver a trabajadores eh, que criticaban al que estaba en paro, decían, ah, el, que, el que no trabaja allí porque no quiere, el, el, el que está el que no trabaja allí porque está muy bien cobrando el paro, no no quiere... <risa> ...y eso llévate a que cuando... ...es un mismo trabajador que criticaba a otros, a otros iguales... ...a otros semejantes... ...porque no encontraba en un trabajo de lo suyo... Eh, o, de, ...o de lo que fuera, vamos... ...llévate a que, a que en el momento que tú quedes en paro... ...que tú quedes en esa situación... ...autoculpeste, o sea, ¿no? ...llévate a la, a la depresión, al autoodio casi incluso... ...porque claro, tú, hasta ahora estuviste diciendo y pensando... ...que el que no trabajaba era porque no quería... ...y veste tú ahora que no encuentres trabajo ...entonces automáticamente tienes que culpabilizarte... ...y ¿por qué no quieres? Tú tampoco... No, de todas maneras, para evitar ese, Llegar a ese punto, luego apoye Pues eso, juntarse con personas Que tienen también el mismo problema, porque ves que nunca solo en el mundo como ahí Pegándote golpes en el la, Madre mía, que padre yo ahora no sé Quiero decirte de, de, Ves que hay gente que tiene la misma circunstancia Que tú, y eso, en cierta manera, ayúdate Y buscar un camino también de soluciones, etcétera ¿no? Y en el caso de, de También de, la, de, de usar la terminología Del enemigo, una de las cosas también Que oye, cuando se plantea el reparto de trabajo la propia terminología del enemigo, yo creo que lleva mucha a mucha gente a pensar, esta gente está plantando cosas que son utópicas o de o propias de, yo qué sé, de el 34, cosas así, ¿no? Cuando en verdad el reparto de trabajo en un buen comienzo sería la de lo que comentábamos en antes, ¿no? El que está el que está trabajando 60 horas, que trabaje 40, que cotice por 40 y que cobre por 40, y esos 20 horas que les falla a otro, que está en paro o otra en paro. Eso, ...eso puede ser un buen comienzo de, del reparto de trabajo... ...lo que pasa es que tam, estamos tan avezados ...o tan influenciados por el propio... ...por, por la propia dialéctica del capitalismo... Que, ...que lo consideramos como algo inalcanzable... ...el reparto de trabajo... ...cuando hay en verdad una cosa tan fácil como decir... ...bueno, vale, yo cumplo la mi parte del trato... cumple el tuyo también... ...como empresario... ...y a lo mejor una de las de reivindicaciones que se perdieron... ...no va tanto... ...que, que era un eslogan sindical, ¿no?... El, ...por la jornada de 35 horas... Y, no, no, y, da, y da un poco da un poco buena cuenta sí. de, de cómo fuimos perdiendo las posiciones de que ahora ya no nos acordamos siquiera de eso, o sea, ahora ya ayer por, por el trabajo, o sea, ya, equivocadamente, o sea, porque sí. llevanos otra vez a lo que a lo que tú comentabas los momentos, o sea, llevanos a la una defensa sin condiciones del trabajo y sin y, y a crítica, o sea, aceptamos ya cualquier cosa y, como buena. Y muchas veces a lo mejor hay que parar y replantearse que lo que estamos diciendo para pa no Porque igual nos damos cuenta de repente, coño, que estoy diciendo algo que, uh -huh. que va 10 años hubiera tachado como <ríe> como de... no sé. De... Hombre, lo que pasa que yo me guapo también decir 35 horas y después a la práctica... Bueno, la práctica 10-40, pero después a la práctica y es bastante más complicado porque ¿de qué me vale a mí reivindicar 35 horas? Y mi guapo de cara a la galería, mira, comisión SGT reivindicando 35 horas, pero después a la, a la hora de la verdad nadie se atreve a hacer una... Eh, no sé, una. Dir puerta por puerta para ver si se cumple verdaderamente esa, esas condiciones de 40 horas semanales. Nada, no tienen falta tampoco ir puerta por puerta. Están bueno, fir, firmando bueno, pactos sí. en, los, en los que se ve claramente que eso no se va a cumplir. O sea, y un guapo manifestarse sí, sí. una vez al año por eso, por las 35 horas y tal, y luego firmar eh, y los, ahí, los pactos. A los sí, y ahí cuando te das cuenta, evidentemente, que hay falta de nuevo. hacer, si, si no, si no tuviese creado una asamblea de parados, créala. Y una de las de cosas que está haciendo por, por poner un caso la, los compañeros de Sissón y apoyar eh, distintas reivindicaciones y luchas como ye, por poner un caso el de los eventuales de, de Arcelor que, que bueno, que de mano tan permitiendo la, eh, trabajar horas extras cuando habitualmente metí en eventuales y de repente cortóse eso. Entonces eh, los compañeros de Sishon, pues asisten a a reivindicaciones de eventuales, o sea, la lucha de los parados muy, eh, tiene un potencial bastante grande y muchas cosas que señalar, vaya, en ese aspecto y nada, estaba hablando que si queréis hacemos una pequeña paradina y continuamos con un par de temas que tengo aquí apuntados vale. y bueno que sepáis que seguís escuchando Radio Cuca sin Si no tengo pa'l tren y no tengo pa'l bus, si no tengo pa'l bus, ni pa'l cofía A la mierda al traballo, que traballe pelayo, y la sata mundial, en que tan capital Y los sindicalistas que a veces resistes, y los gozos pa' todos, era muy patronal Que trabaje Juan Carlos, que trabaje Sofía, que trabaje la CIA y el Marichalar Que trabaje Felipe, el príncipe de Asturias, que trabaje en todos esos, pero sin cobrar Que trabaje la FIA y el mar en Que trabaje Felipe, el príncipe de Asturias Que trabaje en procesos, pero sin cobrar Como decíamos, seguís escuchando Radio Cuca en el 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Y bueno, esto que escucháis es eh, libertad. Hoy continuamos con la entrevista que estamos haciendo a, a la Asamblea de Parados y Precarios de, de aquí de Oviedo. Que bueno, más que entrevista, pues está siendo un pequeño coloquio. Esperemos que lo llevéis escuchando desde el comienzo, ¿no? Y bueno, pues eh, una cosa que habíamos comentado antes, que se nos ha pasado, Uy, perdón, que es que, joder, estamos haciendo el programa después de comer y esto se nota ahí. <risa> eh, antes de empezar el programa, era el tema de, para la, para la gente que no sale aquí, un poco explicar cómo es la, la estructura laboral de Oviedo, ¿no? Porque mucha ya gente pues puede estar pensando en plan, bueno, ciudad grande, pues lo típico. Por el centro de comercios y administración y por fuera polígonos industriales. Pero realmente no es así. Explicar un poco tanto la estructura laboral de Asturias, como en como la de Oviedo en particular. Bueno, a lo mejor, eh, mm, sí, y pensando sobre todo en gente de fuera, pensarán en Asturias y siempre tendrán la imagen de la Asturias industrial y tal. Digamos un poquitín que, que hubiera un poquitín la, la excepción dentro del panorama asturiano, en el sentido de que no tienen industria pesada como puede haber o, o pudo haber en el escuenque o en la en no hay... ...quitando a lo mejor una cementera y poco más... ...tampoco se me ocurre... ...un pabellín y claro, poco más... No hay, ...no hay así apenas gran industria... Eh, eh, ...hubio ya una ciudad... Eh, ...fundamentalmente administrativa... Eh, ...tan centralizada esto de las administraciones asturianas... ...aquí hay un alto, hay un, un alto número de... ...de trabajadores públicos y tal... Y, ...y sector servicios, que ya un poquitín... ...lo que más afecta al resto de la población, digamos... ¿no? ...y alrededor de, de toda esa ciudad eh, administrativa pues hay con la universidad con, con diferentes equipamientos pues hay hay mucho eh, mucho mercado laboral de, de, del sector servicios y bueno y alrededor de eso lo que se crea también y pues comercios quizás así más de pequeño comercio también lo que digamos el sustento de, de la economía de, de aquí de la ciudad y quizás eso nos eh, nos trae pues un par de, de los problemas no que, que puede haber en esta ciudad ahora mismo no una es que la gente que tiene una formación para pues para para la industria o de la construcción ¿no? una vez que se ha acabado el boom sencillamente no encuentra trabajo o sea, además esto me recuerda a una conversación con un con un amigo que además viene de una de las empresas míticas de la quiebra de los fondos mineros como es Alas aluminium uh -huh. que sencillamente estaba haciendo cuentas él está en paro evidentemente <risa> Eh, y él nunca trabajó en Oviedo, porque no hay nada de su sector. Él trabajó en Avilés, en Gijón, en, en La Feguera, pero nunca trabajó en Oviedo. Entonces, ese es, es un, un sector de población que si quiere trabajar de lo suyo, tiene que marchar de la ciudad, como mínimo. Y luego, por otra parte, pues eh, cualquier persona que venga por aquí, y que no venga solamente a ver la catedral, el ayuntamiento y, y a la calle Gascon a tomar sí, lo ve claramente. Que es que el, el comercio, no sé cuál sea la tasa de paro aquí, pero es espectacular, está todo cerrado. Sí, el pequeño comercio sobre todo, en todo sitio supongo que se ha aparecido, pero está está desaparecido y, y se puede ver el eh, cómo afecta esta, esta nueva crisis que se recrudeció a partir de eso del 2007, la crisis estatal, la crisis que ya vivíamos en Asturias desde, desde siempre. Porque yo siempre conocí la crisis, <risa> nací en los 80, como ya dije antes, y yo siempre estuve en crisis aquí, siempre siempre estuvimos en crisis. Pero bueno, eh, o sea, volviendo, poniéndonos serios otra vez, eh, sí es cierto que se nota que incluso cadenas y, y, y franquicias de este, desde, bueno, digamos de la zona céntrica más y más cara, tipo Zara, tipo. Ves tiendes cerradas, es decir, si, de en la calle Uriaga, que hubiera locales vacíos de desalquila, o sea, antes sí, no. era impensable. La calle para quien no lo conoce, allí la ciudad donde está el Corte Inglés, donde está el McDonald's, todo este tipo de cosas, y la, digamos, la zona más céntrica, más pija de, de la ciudad, y donde donde más caros eran los alquileres, donde donde más caché daba tener una, una oficina un, o un local comercial. Y, y eso se ve, o sea, en los barrios ya allí, la situación ya allí... tremenda, o sea, pueden quedar un par de tiendines, a lo mejor alguien que falte poco para jubilarse y ya aguanta que ya no tenga muchos gastos, pero, pero no ves eh, abriría ni que aguanten locales nuevos prácticamente, yo creo. Y quizá también con el tema del comercio, mientras lo decías, estaba abriéndome la cabeza con lo de las grandes cadenas, que quizá uno de los problemas, digamos, de base de, de la problemática del, del comercio en Oviedo es la cantidad de centros comerciales que hay. O sea, porque solamente así, a bote pronto, tenemos los Prados, tenemos el Calatrava, tenemos aquí el Parque Prín. Parque Principado, que no pertenece a UBIU, pero como si lo fuera, está en la raya de, de, de, de UBIU. Sí, Sí, sí. sí, sí. <risa> y no sé si hay alguno más. Salesas. Ah, claro, claro, es verdad. El centro cívico, que bueno, no es exactamente un centro comercial, pero que también estaba planteado como una especie de... Uh -huh. Sí, sí, ¿no? La concentración que de, de centros comerciales que hay en UBIU y en general en Asturias, y es bastante... ...y bastante importante... ...porque luego, bueno, en, en si son están igual... ...en las cuenques debe haber uno en cada... la cuenca de Nalu y del ...caudal, cabal, que está... ...que en este momento... ...están bajo mínimos, de sí, hecho, sí, ambos... Sí. Mm -hmm. ...y luego en Avilés también... ...eh, Parque Astur... Astur sí, sí. ...de hecho, no sé si me suena a mí... ...que, que Asturias tiene el... el ...tres dudosos honores ...uno, la... ...la región, con, en concreto las cuencas... ...con mayor consumo de cocaína... ...de, de toda España... Eh, otra, la región con mayor eh, kilómetro de autopistas por ciudadano, que debe ser lo único. <ríe> y la todavía a la gente le gustará esto. Sí, sí, y, pero... y luego la mayor el mayor porcentaje de centros comerciales también, no sé si por kilómetro cuadrado o por ciudadano. O sea, unas cosas que, que bueno, Asturias, parece Natural. No, ¿no? Pues, de todas maneras jajaja. no creo que tampoco sea todo eso casual, que sea... Evidentemente el fecho de, de mangar eh, centros comerciales de grandes cadenas, pues bien, en, en su momento pues a mucha gente eh, hizo gracia eh, crear unos puestos de trabajo y tal, pintabanlo de esta manera y tal, pero después eh, evidentemente detrás de ello tuvo una destrucción de la economía yocal importante, del pequeño comercio, de pequeñas tiendas de toda la vida de de los pueblos, con lo cual tuvo un efecto rebote en, en, en, de alguna manera, ¿no? Que, que, por poner un caso de un centro comercial de Les Cuenques, en el cual vendenlo como una manera de, de creación de, de puestos de trabajo y la gente, en cierta manera, velo como positivo, evidentemente, pues por las tasas de paro, pues es una cosa que cuela bastante fácil, ¿no? Pero después... ¿Qué ocurre pues que la poca riqueza que tiene esa zona que son a través de las presubilaciones, por poner un caso porque evidentemente toda la estructura laboral está, está desfecha eh, y por estas de paro como digo pues eh, detrás destruye un millón de, de tiendas de comercios de, de pequeños tal y ese, esos perros de las presubilaciones pues irán precis seguramente en vez de fluir dentro de la sociedad de la propia, del propio pueblo, pues marcharán pues a donde tenga la sede la empresa en cuestión, ¿no? ya sea Francia, ya sea Madrid, ya sea digamos que las riquezas de, mu de muchos van para poques manes. Sí, para pocos en bolsos. Para pocos bolsos, efectivamente, sí, sí. Y luego, pues bueno, casi casi para ir eh, para ir cerrando las dos últimas eh, cuestiones, eh, al principio del programa comentamos que iniciativas de este tipo, de asambleas de parados, del de diversa procedencia, diverso funcionamiento, o supongo también planteamientos eh, divergentes. Ha, ha surgido estos últimos años en, en Asturias, pues así comentaba de Gijón. Aquí también comentamos que hicimos una entrevista a los compañeros del Valle en Lalón, en Pravia, en Llanera, no sé si en Siero también, hubo alguna experiencia. Eh, un poco qué conocéis de estas experiencias y un poco la relación que creéis que se puede tener de coordinación, de, de comunicación entre las diversas experiencias, ¿no? Pues yo la verdad que personalmente conozco muy poco, o sea, eh, eh, dame un poco vergüenza de decirlo, ¿no?, pero pero bueno, eh, conozco bastante poco de, de, de esas otras experiencias. Sí que es verdad que, que en general, además de un tema que por ejemplo, pues yo creo que ya salió alguna vez, eh, que vamos a tener que tratar, o sea, estamos llamados a, a entendernos entre estas diferentes plataformas de diferentes localidades, porque muchas de ellas por lo menos sí, sí, que, sí que estaremos llamadas eh, a... a trabajar en conjunto con los que más con los que más contacto tenemos y con estos eh, con esta otra de, decisión digamos que un poquitín la dubio una de como comentábamos al principio nada a raíz de, de que algunas personas que son de dubio eh, empezaban a participar en esta decisión porque la conocían por internet porque la conocían eh, ya hicieron una manifestación eh, hicieron más actividades no tienen más recorrido y entonces empezaron a estar ahí participando en esa decisión a raíz de que se vio que había varias personas eh, implicadas en, en esta decisión pues pues se contactó a, a, a través de contactos personales y tal se hizo esta entonces digamos que estamos un poco más relacionados con con esa decisión y de Avilés Sí, bueno eh, porque hay que decir también que la experiencia esta que estamos llevando nosotros a cabo también está amando también a formular en Avilés decir, ah vale, lo no, no sabía, mira sí, sí, uh -huh. nació a poco también hmm. Están en lo mismo que nosotros. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, el, lo que sí que tendremos que hacer es, o, según vayamos avanzando, cuando vayamos teniendo algo más de actividad, porque recuerdo, o sea como dijimos, solo la única actividad pública que hicimos fue un reparto de información eh, la semana pasada, pues sí que tendremos que ir, una de las tareas que tenemos pendientes, igual que igual que muchas otras, pues era ir contactando con esta otra no ver, ver a ver si hay formas de, de entendimiento y de espacios eh, para el trabajo en común. Y luego, la, la pregunta que siempre final de cualquier entrevista es si se nos ha olvidado alguna cosa comentar, y luego, pues si no, el contacto con vosotros, eh, le, cuando hacéis las asambleas, cómo se puede participar, etcétera, etcétera. Eh, pues eh, mira, bueno, para el momento, para comentaros, eh, podríamos comentar de mano que dentro de las de propuestas y de las ideas que tenemos es la de una asesoría laboral, o sea, gratuita y de Valdre para. para todos los parados y parades que quieran arrimarse por allí echamos ellos un, una mano sin problema y sería los martes de 8, de 6 a 8 de la tarde en, en Menéndez Pidal en, en Hermanos Menéndez Pidal 14 Hermanos Menéndez Pidal 14 y asambleas pues la próxima que tenemos ya el, el día eh, 14. 14 Les asambleas por, por aclarar una cosa nos reunimos todas las semanas Lo que hacemos para intentar facilitar un poco a la gente que tiene, eh, por el tema de los horarios, eso, eh, lo que hablábamos antes de que los curros precarios y los horarios y de mierda, eh, lo que hacemos es reunirnos una semana de tarde y la semana siguiente pues, por la mañana. Cuando nos reunimos de tarde, ye, los miércoles de ocho y cuarto a nueve y media aproximadamente, suele ser una asamblea de... a veces se alarga un poco, pero bueno, intentamos que no sean eternes por, por aquello del horario... y que que sea eso de ocho y, de ocho y cuarto a nueve y media eh, diez como mucho eso una hora y media aproximadamente y luego los viernes nos reunimos eh, de mañanas siempre de viernes hoy me estoy liando un poco al, al decirlo está quedando un poco embarullado imagínate ya lo no escucharlo sí sí <risa> por eso nada eh, repetimos eh, de tarde nos reunimos los miércoles de ocho y cuarto a nueve y media y de y de mañanas eh, sería los viernes a las once y media para el mes este de junio Pues la próxima sería de viernes, que sería el viernes 14. Y <risa> la verdad que ya he enrevesado de decir, de entender, eh, la forma de contacto más, más fácil y ahí podemos explicar sería a través de Facebook. Hay un hay una página de, de Facebook eh, que se llama Paraos precarios, Paraos y Precarios de Asturias, que ahí puedes contactar con, con nosotros, tanto con la eso, con la gente de View si son hábiles, que somos como decíamos antes, los que los que de alguna manera nacemos no ya en, en sí mismos coordinados eh, con cualquiera de los tres puedes contactar a través de, de esa página de Facebook y si no tenemos una un email que tampoco sé si voy a saber explicarlo por por de palabra y paraos y precarios Ubiel lo que pasa que a ver sería sí, con, no. con, con una X en vez de poner una O pa, por aquello del género pusimos una X y paraox <ríe> precarios ubieu. sí, sí. Y bueno, bueno y también, ya blog, comentar, ¿no? para que... aprovechar también, para comentar también la asamblea de decisión también, por si ya quieren que mm. quiera rimase por allí, que son los jueves a las cinco y media de la tarde, está abierto, tal. además lo de en decisión tiene una cosa bien guapa, que después, aparte de la, de la asamblea general, tienen asamblea de mujeres tienen asamblea de mozos… Eh, con, con lo cual, Asamblea de Campo de tierras Con lo cual, bueno, ahí está creándose otra estructura Bastante guapa también Y para enfocar el tema, el problema del paro O sea, del paro y de la precariedad En de, de diversos puntos de vista, ¿no? Pero bueno, digamos que la Asamblea General en Shishoy Son los jueves a las cinco y media En la casa de... En la el, sindical, en la sindical exactamente. Y bueno, pues ahí queda no De momento, pues hasta la próxima no Porque supongo que mientras sigan aquí las cosas Nos seguiremos viendo... Seguramente por la radio más de una vez, ¿no? Este tema da para da pa mucho. Pues sí, yo, bueno, yo quería dar gracias a Radio Cuca y al, al programa Libertad, por bueno, por darnos esta oportunidad de, de darnos a conocer a, a los vecinos y las vecinas de Ubiel y, y nada, animamos a que participéis y, y eso esperemos estar otra vez por aquí. si no bueno. si tenéis a bien invitarnos <risa> y bueno pues nosotros os animamos también a participar en esta en esta iniciativa porque sabemos que hay gente de sobra para para ello y bueno también a seguir escuchando la programación de hoy de, de Radio Uca con diversas temáticas eh, migraciones eh, rock eh, literatura es lo que toca hoy de domingo y bueno pues que nos podéis seguir escuchando en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. También podéis acercaros los lunes a las 8 a nuestra asamblea, en la calle Fernández de Oviedo, número 10, aquí en el barrio de Ciudad Naranco. Si queréis hacer un programa, si queréis saber cómo funciona una radio libre, ver el funcionamiento mismo de una asamblea. Y también, si queréis, eh, utilizar nuestra biblioteca social, que está abierta a quien, lo, a quien lo considere necesario. Así que hasta la semana que viene. Hasta luego.